Y el desarrollo. Conexión abierta. Una nueva opción. Gracias. llaman en la noche, que estás dormido una de la mañana, y un loco que está despierto un jueves te llama y te dice ¿Dónde queda este varo? ¿Te pregunta cualquier cosa? imagínate algo uno atiende el teléfono a la una de la mañana, ¿dónde queda la puerta roja? ¿Puedo sí. interpretar cualquier cosa o mezclarlo sí. con los sueños que tuve en ese momento? No tenía idea por ta ejemplo. Tal vez a veces pasa que te olvidas que hablaste, sí. que hablas semi dormido. Bueno, ese es el caso, a mí pasó hoy que me <risa> mandaron un mensaje y me dijeron gracias por la Data de anoche. ¿Qué data decía yo? Y después miré ahí y me habían llamado a la una y media de la mañana para preguntarme sobre algo. Pero es verdad, te olvidás, ¿eh? Sí. Atender dormido el teléfono, no sé qué tan. Sí, bueno, o, o lo que pensás es que fue parte de un sueño. También, es otra alternativa, pero. Esa es la trama de la película Origen. Sí, sí. esa. Sí, sí. Eh, Leonardo DiCaprio. Que empieza como de vuelta. Es, es la sinopsis. trama, trama del de... de origen, que no diferencia el sueño de la realidad. Está buena, mírenla. Creo que ya de estar en DVD, buena calidad, dando vueltas por algún kiosco de diario. El origen. ¿Escuchaste al Diego hoy hablar? Sí, en Telefe. En ¿Es que en estaba en vivo, en, sí, en vivo y en directo? En vivo y en directo, en exclusiva. Sí, sí, no sé cómo fue el arreglo, porque mañana hay un sí, partido de... Sí. No, es sé, no, football, no, no hay hay football. homenaje a Fernando Cáceres. Ahí está. Eh, pero viste que... Últimamente es muy difícil ver una entrevista en vivo, casi todas son editadas, grabadas, ya para que no, no se cometan errores, y los noticieros de las 7 de la tarde o de las 8 de la noche no sacan muy seguido la nota en vivo y en directo. Eso fue raro Fue en vivo. Ahí, y porque el vivo. tiempo... No tres tiempos más, estiraron el noticiero, ¿eh? Un sí. tiempo más, creo que 20 minutos más estiraron el noticiero por la nota de la exclusiva, el tiempo... ¿Quién, ¿Quién no quiere hablar con Maradona? Bueno, Maradona en un momento dice, no, yo ya me resigno, a mí no me van a volver a llamar. Entonces Pavlovsky le dice.. Entonces, Diego, ya que vos decís que no, no tenés posibilidades, ¿quién merece ser el técnico de la selección argentina? ¿Quién? Yo, dice. Ya con todas las ganas, ¿eh? No, pi ¿Qué? no pienso en otro que no sea yo. Ya hace un ratito había dicho que no veía con posibilidades. Qué difícil. Te hace eh? reír, te hace reír el Diego a veces. Tiene, es gracioso, es humorístico y a la vez creo que se ríe de él también, de él mismo, ¿no? Me da la sensación esa de Maradona. Otro que se ríe de él mismo, un momento, ¿Qué? por favor. ¿Qué? Siempre fui meticuloso con la cantidad de heroína que usaba. ¿Quién dijo eso? Es <risa> pinchaduras. Kit Richards. Ah, bueno, meticuloso. Eh. Siempre fui meticuloso por la cantidad. Ah. ah, bueno, se cuidó, por lo menos algo. Tenía un poco de conciencia dentro de su inconsciencia. Es una nota que está en minuto 1com Sí, un poquito. Noto, el idoser no entró por el lado. El idoser. Ah, esto salió de su libro de memorias. Ahí se ve que revela varias cosas. A mí me gustaría ver el capítulo en el que habla de cuando aspira a las cenizas del padre con, con cocaína. Aspira las cenizas del padre. ¿Cuánto tuvo que aspirar? No <risa> sé. Sí. Porque esa cajita supongo que debe tener más de 10 gramos, por lo menos. Sí. De... si era como él, era que tenía poco polvo. Y no, laquito, algo. Laquito. Y no que le quedan huesos ni nada, ni nariz, ni naso, ni aquel Richard. Sí. Después de todo eso. La verdad, que entre de los Rolling Stones. Eh, por lo menos las veces que unieron a la Argentina, creo que se llevó más aplausos que, que Mick Jagger. Y descontrol, y rock and roll, sí. eh la entrada de los Rolling, el primer recital que dieron en, en River fue... 95 y, el, y después el de hace, ¿cuánto fue? Dos años, ¿no? Sí, 2006, cuatro ¿no? años No, como cuatro, sí, uy, tengo bueno, los cambiados, sé qué despelote que hubo en ese recital El otro día recordaba con alguien el recital de River, el primero, ¿no? Que el que fue en descontrol y todo el mundo se metió en el recital a ver a los Rolling Bueno, yo ese día no pude entrar, me quedé con la entrada en la mano Y al otro día los que tenían la entrada sin cortar Podían pasar, ibas a Ticketek el mismo día y te la canjeaban. Hace mucho no se veía tanto descontrol en un recital como fue ese ese fue creo que de, de los últimos años sí. con el más descontrol hubo de van hubo de hubo todo está muy tranquilo eh, en nuestro país no, no está pasando nada mismo el otro día en el Pepsi Music había una, un sector VIP y la gente lo respetó por ahí cantaban de, de momentos, era el sector VIP? Eh, saquen la valla la... no, pero la valla no marcaba el sector no, VIP. no pero había otra valla más adelante pero muy pequeña sí, sí. era muy pequeña esa valla no, no es que había un sector VIP enorme mitad no, de sí, pero la gente del VIP lo vio a 3 metros el claro. show. espectacular sí, sí, sí hablamos de Ray Machine y Queen of Stone Age que estuvieron en el Pepsi Music y nosotros estuvimos ahí. Eh, igual él, viste el quilombo que hicieron con las vallas, eh, de tirar todo la, al que te jedi. Que sí. Creo que fue en Chile o en Brasil sí. que, pasó, que pasó eso Es que también necesita un poco para ese lado Zack de la Rocha que es medio activista Medio zurdito Entonces siempre tira, vamos los piqueteros y vamos a tirar piedras por todos lados U Wake up Wake up al limnau como diría vos Marley Y él también estaba en la misma Casi eh, con los obreros Agitó un poco al público sí. con la izquierda Y con los obreros de Sanón, Que dejó sí. a más de 300 creo sí. que eran los obreros de Sanón. Al Che Guevara también Reivindicó, es verdad sí. Tuvo su, su pequeñita participación latinoamericana quizás Bueno, el y, festival. y lo que también relacionaba Recién cuando hablaba con Keith Richards el, Cuando hablábamos de Keith Richards y Mick Schaefer, eh, Que también se lleva muchos claro. aplausos Lo que pasó también con -Segu -Segu que Tom Morello se lleva todos los aplausos y no entendés cómo a veces la cámara no lo estaba enfocando, porque era para que se quede enfocándolo todo el show, era increíble las cosas que hacía con su guitarra solos todo el tiempo, Por eh, favor. variedad de solos momentos de solos Tom Morello. se mereció, sí, sí, sí, fue un show en todo su, su calidad, sí. eh en todo el cantante y él y Tom Morello sí. tal cual eh me gustó mucho saltó a la gente también el público le gustó mucho se notaba y el condimento la lluvia sí y Kunos eh, Festoneis muy bien también con el volumen un poco bajo súbale el volumen sí. a los recitales por favor basta hay quien en realidad por la fauna y la F decían por la por los animales? Sí. Hubo un audio que decía, el sonido no sé cuánto, tiki tiki tiki, no. tiki por no. preservar el hábitat animal. La, la diferencia entre banda y banda es por otra cosa, es para darle mayor jerarquía a la banda que cierra. Yo creo que igual el, los últimos 10 minutos de Stone Temple Pine fue cuando... perdón, no, uno fue Stone Age, tengo ligado ¿sí? el ya lo dije el otro día que me confundí. Eh, fue un poquito más arriba el volumen. Lo de Rey en el Machine fue el final con toda, cuando sí. se largó a llover. Ahí sí le dieron el pote de... Master del sonido con todas. Y los Natas entre medio, la verdad que fue un buen nexo para pasar de Queen of Stone Age a, a Reyes Machine, fue la banda perfecta. Iba de, justo, sí. porque era rock rock al palo también. No tanto como Queen of Stone Age que Faltaron algunos temas, creo ¿Sí? Sí ¿Y cuánto sí. duró? ¿Una hora, más o menos? Una hora y diez, creo que conté La verdad que me fijé cuando empezó y cuando terminó Poco tiempo, tocaron las dos bandas eh, El otro hit, además de Saque el Navajo", la puta que lo parió Fue Subí el volumen Subí el volumen, subí, subí el volumen, volumen Ese muchos lo dijeron, ¿eh? Me da bronca, ¿eh? Para los recitales de ese tipo Porque ver, ver a Rage es para verlo al palo Al palo, al palo sí. Y también hubo quilombo con los vecinos ahí en la boca, que le tallaron los vidrios... ¿Dónde? Se, se le movía el agua de las peceras... En la ¿sabes? boca, sí fábricas hay un no astillero... Esa parte de la ciudad es mística, ¿eh? Esa parte de la ciudad es mística Tenés, para el río que está de fondo La villa que está al lado que se armó, que estaba vendiendo chori... Bueno, o sea, y bondió la full, tenés los astilleros, tenés las fábricas y nada más La gente que está tocando Reyes... Les imagino con unos bestonage y, y se te mueve la pecera, se te mueven las lámparas... Los del barrio Catalina se nos dejaban de Catalina Sur Ah, bueno, ok, nomás Estás, Va cerca en diagonal Pero hay que, transcur hay que pasar un kilómetro, dos kilómetros ¿Queda tanto? Mira, poné rock en, en Google Noticias A ver si aparece Pol La polémica por un festival de rock ¿Alguno? Acá está La Nación, sí. es el diario que, que también A ver, ¿qué difunde pusieron? esta noticia Polémica por un festival de rock Vecinos habían denunciado vibraciones Pero el gobierno porteño dice que los niveles sonoros fueron normales Sí Vayan a ver el recital, había lugar para que vaya 70.000, 80.000 personas o más todavía. Y creo que es la cantidad de personas que hubo, fueron 60.000, imagínate. Sí, es yo. más, creo que si entras a Ticketek en este momento, varían las otras fechas del Pepsi Music, hay entradas para comprar sí, porque el lugar es enorme. Creo que es un lugar bastante ideal para, para hacer recitales. No hay nada, hay fábricas, no, no hay nada. River molestás a todo el mundo... Eh, Podrían hacer un estadio Hay ahí, eh un nuevo complejo habitacional que se está formando Bueno, ese es el del costado que ellos no pueden decir nada No Es tan ilegal ¿Alguien pasó cerca del estadio River Plate esta tarde? No, igual alguien me comentó, eh Sí, mucha gente, ahí también, como 70.000 personas 70.000 personas ¿Cómo llevas 70.000 personas? Ah, Demasiado, madre. eh De todo el país, Córdoba, Tucumán Yo vi un par de micros dando vueltas por Avenida Libertadores Y también los periodistas le preguntaban ¿Y qué están tomando? y qué, qué voy a estar tomando un vino un Fernel qué puede ya estar tomando sí ya se sabe a propósito es eso igual eh de, de la flagelación porque se está tomando un vino se están riendo se están divirtiendo qué sé yo está bien y sí, sí es un momento encima era viernes era viernes no fueron a laburar, fueron a un acto qué sé yo está bien sí les pagaban sí no creo, ¿eh? no, <risa> no no se sabe no, no se sabe. sabe claro está bien Estos no entiendo cómo no te pagan. ¿Cómo hay gente que se presta para, para participar en estos concursos? ¿Cuál? En realidad tiene sentido porque te dan difusión. ¿Viste el suplemento Sí? Sí. El de Clarín. Sí. El suplemento Joven. Sí. Que ahora tiene tarjeta como la nación, eh? ¿no viste eso? No. Bueno, hay una tarjeta también del de, de gran diario. No. Bueno, eh, el concurso es de la siguiente manera. Vos mandás una letra y un jurado te elige tu canción, si es que forma parte... Eh, de una canción de los cafres Vos mandás tu letra y los cafres le ponen la canción Le ponen la música La música Está bueno Sí, sí, y sí Y un jurado elige dentro de esos temas O sea, se prioriza la letra Y después se arma la, la música por la letra Por los cafres Sí, sí, los, los cafres Y Guillermo Boneto, viste el cantante sí. Dijo más o menos cómo quería que sea la letra No quiero que siga un patrón en particular eh, Está condicionando a la gente que quiere mandar Creo que la letra debe ser como un poema Algo sensorial, que me deje pensando. Bueno, un poquito... Sí, sí. A ver si se desplaya un poquito más. Algo sensorial, sí. que me deje pensando. Que se lo dé para leer a una persona y entiende una cosa y yo otra. Sí, <ríe> ¿Qué te quiere. Que al escucharla despierte mi imaginación. Imágenes, poesía. Y eso hace un tema eso. Sí. En general, va pienso yo que los temas hacen eso, ¿no? ¿Y después te darán algo si la eligen como la canción? ¿Como la letra? Sí, te lo graban... Viajás rockeando con los cafres Vas a... no sé, al cosquín, ¿a dónde vas? si sabía de esto mandaba una letra ¿Tenés algo escrito? Sí, y a veces escribo cosas de una, una carilla Pero va a sonar con este ritmo, eh Un reggae Tenés que imaginártelo con este ritmo sí, Un reggae bien amoroso Bien amoroso Este es el más amoroso de todos Este no tiene nada de ser realista No, Se de, ser realista. de imaginación, de nada Escuchalo, no, ya está, listo sí. Después hay otro concurso de rock Que es de Argentores eh, que también en conjunto con La Rock and Pop lo hicieron sí. que... Argentores sí. es la asociación de no, actores y no sé cuán bueno, no bueno. es una asociación que nuclea para poder vos registrar tus temas y de te defienden bueno, vos eh, para ese sorteo lo que tenés que mandar es un guión de una obra que en la, de la cual la temática sea el rock nacional, sí. una obra relacionada y abocada a eso es la Sociedad General de Autores de la Argentina Ahí sí te dan plata, si salís primero te dan 5.000 pesos, después salís ah, bueno, segundo 3.000 y 2.000 al tercero. Argentorio.org.ar, me gusta ese, ese concurso, ¿eh? Hoy se cerraba, pero al final se cierra el 31 de octubre, no sé si llegaron pocos guiones, pocos proyectos o okay, qué, pero se estira. Es que es difícil armarte una obra de teatro, el guión, la trama... todo, locación, lugar, un montón de cosas tiene una obra de teatro. ¿Sobre qué lo haces? Yo me imagino una podría ser si fuese el rock mundial sería más fácil por ejemplo elegís un movimiento el punk lo representás en la obra el movimiento mod u, u otra cosa pero dentro del rock nacional ¿qué puedes hacer? la adaptación de la vida de Charlie y tirás un sillón ahí un aerosol una pared a ver estoy, me hiciste tratar de imaginar de algo 35 carillas una mini obra puede ser también de 10, 15 minutos no tiene una obra de teatro tiene que ser por lo menos una hora o 40 minutos claro no se me ocurre de algo no yo ya sabes qué haría poner en un espacio a diferentes artistas del rock nacional como Contrastes. conviviendo y contrastándolos de alguna forma claro. la sensación no bueno esa es una primera idea tiene que haber más de un personaje de rock nacional vamos a inventar algo bueno más de un personaje de rock nacional eh, el indio y charlie tienen que estar seguros seguro ahí está podemos poner un contraste un Mercedes Sosa algo que, que es que esa a, a ellos dos ah, será que, que lo dejamos tranquilo no, no, sí, no eh, que más eh Pity, mm, ya, ya, ya está Charlie para eso. Claro, tenés Charlie, tenés a Mercedes, que es parte de la música popular. ¿A qué más dijiste? Al Indio, que es parte del rock, del under. ¿Qué más? Eh... Para arriba, un popero, falta. No, bueno, Charlie ya ah, es popero. ¿Leo García? Eh... Puede no, ser. No, no. ¿Adrián, Adrián de Ángelos. Sí. sí, sí, Adrián, Ángel. ¿Adrián de Ángelos. Vamos a poner, sí, sí, sí, vamos sí, sí, a poner. Yo imagino ahí las uñas y los otros... con el whisky. Una personalidad más popera, la otra más rock, la otra más eh, tradicional. Una mujer, dejamos a la negra, a ¿no? La, no, sé, sé, a ver. Tiene a que ser más rock. Fabiana tiene rock. Bueno, pero ahí ya entra otro tipo de cosas. Ya ahí sí. entran las drogas, entran otras cosas en, en ese cuarto o en esa obra de teatro. Y ya con las otras tres también entraban, ¿eh? ¿Qué más? Bueno, también, sí, sí, sí, sí, sí. André Álvarez, André Álvarez Puede ser también A ver, tenemos entonces ¿Algo de rey? No lo, Alica, no, Alícano No, Alícano Nueva Alianza. ¿Qué más? Bueno, eh, eh, con esos personajes ya podés hacer una obra y, El tema es quién personifica esos personajes Y después tiene que haber eh, Alguien... Que, que esté relacionado con la música, pero que no sea músico. Un abogado, un estefanolo, Un manager. Ahí mediando entre todos. Un manager o un productor, pondría pues, yo. Un Greenback. Algo así. Ponele. <risa> alguien que diga, loco, vos tenés que tocar acá. Sí. El tipo te diga, bueno, no, yo acá no toco, sino hay esto y el otro, el otro no, dale. Y es, es Charlie, estás hablando con Charlie. Podemos armar un guión. Y finalmente, ¿cómo terminaría la obra con todos esos personajes? Se quedan todos a palo. Sí, ¿no? Nada, termina todo mal. Greenback perdió todo el millón de pesos que puso para... El estadio, todo como lo. Bueno, ya tenemos la obra, ¿eh? Ya está. Necesitamos un poquito de ayuda. Argentores, ahí vamos. Qué vacaciones te pegaste, che. Ya te dejamos descansar un rato. Ahora, prepárate para lo que se viene. Peligro en la azotea 2010. Queda en vos, dejarte caer. Bien. ¿Así empezamos hoy? Con algo, con, algo de train van de israël de De De De De de Against your brothers Or sisters Or your enemies There is the book of now They say the other half has not yet been told, has not yet been told. Sotea 2010 Al Rey informamos algo de fútbol, Vélez ganó 2 a 0 a Quilmes. Bien, mis dos delanteros del Grande, T, Martínez y Silva hicieron los goles. Y el Falcon de Ramón también, sí. creo que ganó, ¿no? 2 a 0, me parece. Bien. Bien, anda el fútbol argentino anda mezcladito, me parece, ahí de todo un poco en la tabla de posiciones arriba. Volviendo al Rey con lo que escuchábamos recién. Más noticias sobre este estilo musical. Que tanto gusto últimamente en nuestro país. Me parece que sí, ¿eh? es sí. tanto gusto, tanta moda está teniendo en este país y en esta movida primavera-verano. Para mañana el Pepsi Music 2010, la edición Día Reggae. La banda principal pronuncia la voz. Avicinians, ahí está, eso es. Suena así, es una banda... Bastante trayectoria Eso. dentro del reggae Una banda jamaicana sí. años 70 Sí, viejo, viejo, viejo Tiene más de 40 años tocando reggae Es una oportunidad para ver la banda de reggae eh. Me parece que son uno de los mejores exponentes Del de reggae internacional También van a estar los mismos de siempre ¿Sabes quién está con toda, me parece? ¿Quién? mira cómo suena Tiene mucho reggae roots esta banda Y mucho mensaje de Rastafari Sí, sí, sí Mucha onda No está tan caro la entrada. La mitad de lo que salió la de Rage Against the Machine, 100 pesos solamente. También no hay, muchas, no hay muchas bandas internacionales, por lo menos están todas las de acá. Y esta que está sonando bravamente, le vamos a poner a Eso sí. también. Yo escucho en todos lados, los pibes están escuchando Dead Marai por todos lados. Las chicas también, mucho Ah, viste, No sé, como que agarró la onda. Como Los Cafres, sí. además de Dancing Mood y Cameleva que tocan. Todas bandas nacionales. salvo Guan Guana y de ah, Avicinians. Y Fidel, no te olvides, Fidel. No, no, nacionales. Internacionales solamente Guana, de Avicinians, o como se pronuncia, están por ahí casi la pronuncia. Avicians. ahí está, ahí está. Y Dred Marai Sí, medio devaluado este festival sí, sí, sí, 100 pesos 100 pesos, el campo beef hay para ahí ¿verdad? Sí, 200 pesos el campo beef No es mucho, eh Tenés la, la pulserita esa de colores ¿Color a flores? Claro, claro, sí, de todo un poco Pepsi Music mañana, no sé a qué arrancará A las 3 de la tarde más o menos Ya se pueden ir acercando ahí el predio de Costanera Sur No sé cómo está el clima en este momento Creo que va a haber solcito Y flores Sí Peligro Peligro está en el aire Entrevistando a Pepe Lepú Suena un rock and roll en la azotea Viernes esperando un golpe de suerte eh, me voy Al baño Peligro en la azotea en Facebook Twitter y, y lo que le El más insólito de la web. web Peligro en la azotea 2010 Tercera temporada En conexión abierta Radio por Internet de los estados es esto. Una de las bandas que participa dentro de un ciclo de recitales en azoteas. Bien, podemos transmitir ya desde ahí, eh. Las azoteas se juntan. Debería auspiciar peligro en la azotea eso. Por lo menos, un sí. flyer o un auspicio de peligro en la azotea. Estamos con Agustina Steckmeyer de productora en La Terraza, quien tuvo la iniciativa de este ciclo de recitales con bandas indie, bandas no muy conocidas, pero Que suena muy bien, estuve viendo los videos ahí en la página, en laterraza.com Y la verdad que muy buenas las bandas que participaron de esto Buenas noches, Agustina Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos primero No, gracias por interesarse ¿Es la primera vez que hacen este ciclo de recitales en terrazas, en azoteas? Sí, lo empezamos el año pasado eh, Sí, Fue una idea que surgió y lo empezamos a hacer Y a poco, ahora ya tenemos siete bandas Pero recién estamos empezando en realidad ¿Y ya grabaron los siete recitales? Claro, grabamos los siete y hay cinco subidos a la página. Y uno que lo vamos a subir eh, este fin de semana. Y queda el de Isla, que el de Isla de los Estados, que es el último que filmamos, que lo vamos a subir eh, después del de Pel. Ahora es un lugar único, una terraza o una azotea, mejor dicho. ¿Cómo? Es un lugar único. Está buenísimo Para poder tocar En el sí, aire Sí, en realidad Como filmamos siempre En diferentes terrazas Este Es un, un lugar único Y al mismo tiempo Es un millón De lugares distintos Porque cada uno Nos estamos dando cuenta Incluso ahora Que lo, que lo hacemos Que no es solo Por la hora del día O por eh, La banda Sino que Sí. Pasan cosas en cada una distinta Igual había un patrón común que de los tres videos que vi De las tres bandas que tocaron en las terrazas Que eran los gatos que pasaban entre medio de los músicos Porque la sociedad no, no, es terren terreno no, no, de gatos extra. Los extras contratados Y <risa> se los trajeron de alguna, sí, de algún estudio, eh <risa> Todos, todos extras, sí. contratados, pagos <risa> eh, Las bandas que eligieron por algo en especial la, ¿Se eligieron? y la selección tiene que ver primero con eh, lo, el gusto, digamos, lo, lo que nos gusta eh, a nosotros y también con la idea de generar un registro ¿no? de lo que está pasando musicalmente ahora. Eh, nada, cosas que estén buenas, que sean bandas buenas, que hagan algo especial y original, que nos guste. ¿Cómo ves que decías cosas que están pasando? ¿Cómo es tu visión de esto que está pasando? ¿Y hay algo que están generando ustedes ¿no? con estas sesiones en la terraza? Sí, es, es la idea. Que quede, nada, hoy justamente charlando con alguien me dice imagínate que estamos haciendo algo y no sabemos qué va a ser o qué, qué, qué significado va a cobrar en, en un tiempo. Porque ahora es como bueno, la música, los contemporáneos, eh, pero no sabemos. ¿eh? También depende de qué significado cobre la banda en el futuro. Por eso decimos, bueno, ahora estamos filmando Isla de los Estados, que es una banda que, eh, que me encanta, pero que no digamos está también recién tiene el segundo disco y están, por más que tienen trayectorias, cada uno de los músicos en lo suyo como banda están empezando y yo pienso que es una banda que está buenísima y, y creo que va a ser algo que sí. en unos años va a decir, wow, mira, tenemos este recital, cuando Isla tenía su segundo disco... Eso, eso me, me gusta. Para allá lo que estoy leyendo en este momento, ¿están grabados todos o algunos con cámaras de fotos? Sí, sí, filmamos con cámaras de fotos. Con un, pero no, con una, no me digas con una Canon, de, una Super Canon de 7, las nuevas que se graban HD. Claro, como esa, claro, con, es? Claro, esas el... cámaras el... están usando. Ah, <risa> ah, cámaras Pro, yo digo HD. Son las cámaras que se usan ahora para grabar videoclips. Yo digo, una, me imaginé una cámara, digo, ¿qué cámara están usando? Sí, pero viste que son cámaras... No, digamos, no son las más básicas, pero tampoco son cámaras... Son pro, las usan para videoclips profesionales. Sí, ahora las está, está buenísima porque viene tecnología en cámaras eh, carísimas, eh, en cámaras que son, son más caseras o accesibles, la pero cual. es la misma tecnología, eso está buenísimo. Uh -huh. Volviendo a lo de las terrazas, ¿se inspiraron en algún recital en especial? Porque los Beatles también hicieron un famoso recital en la terraza. Después hay un video... Más reciente y más cercano a nosotros, de Ataque 77, de la canción Beatle, sí. hay un par de videos en terrazas. Sí, es que me parece que a partir de los Beatles después yo me enteré que Roberto Carlos había grabado antes que los Beatles. Roberto videos. Carlos. ¿Roberto Carlos Y ese video está también, es, favorito en YouTube porque es un video increíble de Roberto Carlos en una terraza en San Pablo. Eh, Quiero y, tener un millón de amigos, sí. Y creo que sí, que son... Nada, que si sí. esas bandas después pues, generan que el espacio también tenga como un misticismo o algo así como, ay, los Beatles tocaron en la terraza, o Roberto Carlos, y así sucesivamente. Es que es un lugar especial, la terraza... Para vivir momentos y también los paisajes, como decías vos, podés tener una ciudad imponente: el sol, la noche, la luna, las estrellas, los gatos, las los vecinos que te ven gritar en algún momento también. ¿No les tiraron nada? ¿Los vecinos no se enojaron en ningún momento? Mira, la primera vez hasta ahora venían todos buena onda, venían a preguntar qué son esas cajas que suben o qué van a hacer, y todos. Esas cajas negras. Al final decíamos señor saque la silla al balcón y tómese unos mates y, <risa> y la va a pasar bien, así que bien. Y en la terraza de pel los vecinos fueron más mala onda. Bah, unas señoras que, que no tenían nada que hacer y subieron sí. a decir el nombre del estatuto que no podíamos eh, tocar. Eh, pero lo logramos igual. Resistimos y grabamos el recital porque tampoco son muchos temas. Eh, hacemos, no sé, unos cinco temas por banda, entonces la señora tenga paciencia, pero no hubo caso. Se ve que tenía un mal día. Dejen hacer algo nuevo, díganle a la señora. Y antes toquen la puerta y quizás con algo sí, la pueden hacer. Lachamos, la estrachamos en el video, así que <risa> <risa> <risa> Bien, bien. Estamos hablando con Agustina Stegmayer eh, la ideóloga y directora de este proyecto de ciclo de recitales en las terrazas, precisamente de la productora en la terraza. Te agradecemos, eh, por haberte prestado a hablar con nosotros. Y ahora vamos a pasar a un tema de una banda que conocí a partir de de mirar el video en la página Diosque sí excelente Diosque, banda Diosque. son dos va, eh, acá en la terraza eran dos chicos no sé si en vivo o en estudio también son dos sí acá eh, Dios que invitó a un amigo que es de de otra banda a que lo acompañara con la caja pero en general eh, va variando sus formaciones eh. ah, o es el y la compu sí. me parece también ¿no? sí sí hace eso también eh. y, nada tiene un último disco que lo lo produjo eh, melero y nada, hace unas cosas geniales. Ahí ¿eh? con la guitarra, esa es la terraza de él, la de su casa. <risa> así que tiene toda una cosa que es muy diosque. Bueno, vamos a escuchar la... ahora, Dale. Un poco sí. del indie. Agustina, gracias. Bueno, chicos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. El viernes mira. empezó el fin de semana. Yo voy en piloto automático al laburo. Llego levitando, me voy del mismo modo. No, no. Oye, Transcurro o, o, o. entre la liviandad de las obligaciones y no querer hacer sí, no, un pues, carácter. Bueno, pensaba él. Sí. El... Sí, sí, el... sí, sí. sí, bueno. ¡Uh, loco! Con esos auriculares pareces el topo chillo. Si con esos auriculares los demás te miran raro. Sentite como en casa Escuchá Peligro en la azotea www.peligroenlaazotea.com.ar En la clínica hay uno que se cree Napoleón Otro, San Martín Y a mí no me creen que soy Maradona Si yo fuera Maradona Viviría como él Si yo fuera Maradona Vrienden, cualquier portret? Als als je het bekijkt, de la azotea 2010. tan efusivamente uno decide que hay un fin de semana en el que se rescata hay un fin eh, de semana en el no. que te ortivás, que bajás la guardia no, y decís yo no digo un fin de semana digo viernes o sábado claro es así viernes o sábado ¡Chao sueldo! ¡Eso ¡Sueldo! es lo que yo estaba sueldo Experimentando durante la canción de Supergrass, Time, buen temio. Oh, Pobre, lo cortamos un poco y el chau sueldo, sí es verdad el chau sueldo viene o cuál es este el tercero o el segundo fin de semana de este mes el tercero el tercero ya estamos pasando la billetera no sé cómo anda en sus casas y el en su bolsillo en medio, el Brasil, sí. el medio de recitales internacionales que llegan a Argentina no claro ahora que no hay billeteras arriba los galanes sí. ah bueno sí. está bien Robertito no Robertito ganado. sí sí sí saludos para Robertito él. para él. Okay. Eh, hace mucho que no presentamos un disco, creo que el último habrá sido el de Arcade Fire, que picamos un poquito. Único, bueno, ahora hoy eh, en Irlanda y en algunos países de Europa se presentó el nuevo disco de Kino of Leon, una, una novedad, en Estados Unidos aún no salió. Rock sureño, rock de Nashville, sí. Estados Unidos, banda del 99 que viene rodando, dando vueltas, tocando. Y es sanito, no es mucho, no es mucho. The new one is called Come Around Sundown. If you get the You I... get the chance. Right. the El Ritmo Sureño Es el track número 7 Back Down South Garage sí. Rock ¿Cómo no lo puedes eh, Clasificar o enrolar A King of Lion? Y Leon. eso es lo que tiene esta banda Además que Te puede hacer estos ritmos Te puede hacer un tema De un sábado a la noche eh, Te puede hacer un tema Melancólico Vamos a empezar Por el tema número 1 Que es el que le da comienzo A Come Around the Sundown Come Around Sundown Solamente de Sundown no Vamos a escuchar el primero Díganme Ah, bien elegido para empezar Cambia el clima Empiezan por el final oh. Oscuridad Trece temas Cuatro minutos cada uno Más o menos. Het is het vijfde album. Ze zijn allemaal familieleden de. of je Y el, el apellido de la banda viene del abuelo, de los, del abuelo de ellos, ¿no? Del sobrino... Pará, primo, ¿qué más? Son dos hermanos y un primo. Tres hermanos y un primo. Ahí está, tres hermanos y un primo. El primo es la guitarra principal. Yo también tengo un primo que toca bien la guitarra. ¿no? ¿Cuántas peleas? Hacer ¿sí? una banda, sí. Bueno, bien el primer tema. Vamos a escuchar el corte de difusión del nuevo disco, que es el track número dos que se llama Radioactive. Ese creo que es un poco más potente. Siempre elegido para... Si del, del... Sí, este ya se conoce desde el 8 de septiembre Y están preparando O preparando un nuevo video Para este tema Qué raro que todavía no lo sacaron salido, estamos escuchando en exclusiva el nuevo disco de Kino Leon. Me gusta esta banda Pueden previsualizar pre o escuchar eh, pedacitos del tema en la página oficial eh, de ellos Y además una entrevista en la cual cuentan cómo concebieron este nuevo álbum Recordemos que El Paso a la Fama fue con el anterior disco con Only by the Night Y con el tema, el corte de difusión, el hit Sex on Fire que sonó en todos lados No, un gran tema, Sex on Fire You're sexy, Sex on, on fire, fire. Ese. Sonaba en todos lados Estabas en, en un boliche eh, No sé Gay Sí, ahí sonaba seguro Sí. Después estabas en otro estilo de música En un bar tranquilo y también te sonaba nos flían con ese tema Van yendo y viniendo en cuanto a la música Y el relax y el rock, ¿no? Sí Un tema que me encantó de este disco Es el número 4 Se llama Mari Y acá demuestran por qué es un... Son una gran banda y tienen un futuro. La otra, la otra De los hermanos Follow Will, la nueva camada del buen rock, ya, estadounidense, sí. gringo, como quieran decirlo, de nuevo del norte. Y las últimas vienen de Estados Unidos: eh. Eh, Arctic Monkeys, eh, Arcade Fire, Strokes. Acá, aquí nos ligan. El rock en algún momento fue indie en sus países, rock de garage. Que fue en algún momento. Bueno, sigan explorando Come Around Sundown desde sus casas. Les pasamos un temita más. El más rockero del disco creemos que es No Money Sin dinero En un Maturana Acá en vivo Rock rioplatense señores Primer disco que está por sacar Por girar de Maturana Y van a estar tocando en el Rock C-Live En un ratito nada más, dale Tres seres emocionalmente desequilibrados. El guión a cargo del Pato Lucas. <risa> Peligro en la azotea por conexión abierta. Lo que está sonando el disco Encendámonos de Maturana. Buenas, Buenas, noches, noches. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Tongue con Mariano. Sí, señor. Bueno. Voz y batería. ¿Se encendieron bueno. hoy también? ¿Qué onda? Estamos bien. Bien, sí, estamos bien, estamos bien. Tranquilos se los ve ya después de este disco haya rodado un poco. Se los ve muy tranquilos, pausados, pensantes, me da la sensación, ¿no? Por suerte, estamos tranquilos. Una vez que ya pasó tanto tiempo de que salió el disco, lo que empezás a disfrutar mucho, que recién estamos hablando fuera del aire, es del vivo, ¿no? Sí. Ya lo empezás a disfrutar de otra manera, ya las canciones las tocas con otra con confianza. Sí, además la canción de arriba del escenario siempre es diferente. Siempre es diferente, siempre es diferente. Diferentes, o sea, diferente, emociones. We ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben. met ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij dat ik We ben. met ben blij dat ik hier ben. Ik ben ik hier ben. Ik de bueyes, de bueyes, de bueyes, de en julio, también hicimos ook. We hebben elkaar gevonden. We gaan elkaar vinden. We gaan elkaar vinden. We gaan elkaar vinden. We ir. Lo vinden. We gaan elkaar vinden. We gaan elkaar vinden. We gaan elkaar que We gaan elkaar vinden. We gaan elkaar vinden. We gaan elkaar vinden. We gaan elkaar vinden. Hubo cosas que nos animamos a producirlas nosotros, entonces eso nos dio también el espacio y el pie para bueno, de repente son cosas que teníamos ganas, con bandas que teníamos ganas. Eh, tanto relacionadas con Baturana por ahí que con alguna otra banda que no. Pero también nos sirve como aprendizaje, o sea, disfruta. Una vez que tomás las riendas, aprendés a, a manejarte vos, porque. Cuando no lo haces decís, bueno, esto va a ser muy jodido. No es que lo haces decís, bueno, no era tan difícil que hacerlo yo mismo y ya tenés otra puerta abierta, no dependés menos de otros una vez que empezás a hacer las cosas por vos mismo. Y en, el, bueno. en ese sentido eh, lo hablamos mucho entre nosotros. Es más laburo, sí. digamos. No es solamente el hecho de vamos, tocamos, nos subimos, no sé, a Niceto o a tal lado y está todo como organizado porque la producción no, no es nuestra. Eh, cuando la producción es nuestra... Eh, Es distinto como nos pasó, hicimos Jatiro Rodan, Simón, Caramelo, de bueyes, subirá aztecas en la noche, eh, acuerdo? Es más laburo, pero la satisfacción también es el doble, porque en definitiva eh, lo estás haciendo vos, lo haces como querés, le das la forma que querés y le vas buscando los matices también que querés. Realmente estuvo, Para nosotros fue una experiencia buenísima como banda, como, como persona, y la verdad es que salió bien y esperemos ahora ya el. El año que viene volver a, a producir alguna fecha que van a jugar a nosotros y a bandas con las cuales también nos gusta tocar, y compartir, así que eso está, está bueno, cuadra. Va llenando la panza un poco con este disco, van estando satisfechos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, es un... Bueno, en julio eh, la fecha que producimos en la Nus, la presentamos en el disco y ahora bueno, lo presentamos el sábado que viene en The Roxy, pero o sea, ahí al, al hacer el show boss, digamos no ser la banda telonera. Eh, pudimos presentar ¿no? algunas puestas en escena y algunos temas nuevos y como que uno empieza también a probar y a arriesgar otras cosas ¿no? escuché temas, temas nuevos por ahí, temas sí, nuevos sí sí. sí sí ya hay temas nuevos y ya estamos ya si, si llegamos, la idea es el Green ya el segundo disco bueno, así mira. que ya estamos sí, empecé... hay en... energía, ¿eh? falta sí, poco bien. pero en el que viene, dos meses la, sí, empezá, empezamos a demear el disco el, la semana pasada sí. en realidad empezamos a demear y más o menos... 17, 18, 19 temas que estamos ensayando, tocando, lo estamos grabando, desmiando y la idea es grabar el segundo ya para más o menos abril o mayo, seguramente ya vamos a entrar a grabar vamos a hacer una base, no sé, 20 o 22 temas grabarlos, que queden, tenemos una idea de hacer un disco de 14 o 15 temas por ahí los temas no son tan largos como el no, entonces por ahí agregamos algunos más y siguiendo la misma línea de lo que es Maturana, pero Ya digo, contento, no pararnos, no vamos a parar. Decís esa línea, ¿qué, sí. qué, qué, qué línea es eso? ¿Qué línea piensan ustedes que, que es Maturana? O lo pones con una línea, ¿no? Lo, lo, lo, no, decir, ¿no? ¿Hay una línea de, de, de Maturana? Yo creo que, que sí. Cuando lo musical que, hablo, ¿eh? No, sí. lo, en, lo, en lo musical y, y también en las letras, o sea. Eh, después, Tonga seguramente, él, él escribe y está buenísimo como escribe, lo que expresa, así que él te lo puede explicar mejor, yo. Tonga. No, bueno la línea de maturana es la búsqueda esta de la identidad eh, de, no es solamente una etiqueta rock de platense, no la identidad de, de lo que nos mueve acá. Y, y en el envase de rock, digamos, eh, fusionar todos estos ritmos que tanto nos tocan y se fueron mezclando y.. Ahora, ¿sí? ¿Pues no puedo hacer dim dim Buenos Aires dim dim dim rey 2000 así yo que en de de, brazen, ¿no? yo que, eh, acá en Río de la pelota se ha funcionado naturalmente cuando siempre y me parece al contrario me parece que es el puede seguir indagando y, y, y regenerando Está buena esa etiqueta, Rock Río platés. Es la que la va a perder al fin, ¿no? Film, ¿no? Creo que sí, creo que sí, porque Como dijo Mariano, hay un montón de bandas Ahora que, que se volcaron más a rey o bueno, que se Stone o a no sé. Igual el Pero rey esto, muy... Nosotros nos tenemos que estar en el momento El rey está en el momento de euforia ¿sí? claro. las... Primera nacional Son picos Claro Son picos Yo no claro, hablo, por yo por eso. era más chico estaba de moda el hardcore, claro, todo lo que vimos en okay. el hardcore, después se fue, se fue mutando eso. Sí, se, sí, por eso hoy que... le toca al rey y mañana al indie. <risa> ¿me, <risa> me parece que sí, el indie viene, viene, viene ahí, viene No, así. pero estuvo no, bueno. No, estuvo bueno porque el, también, el, ya te digo, el, el, el, el río de la plata viene tango, viene el candombe, eh, el folclore se abrió un montón, hay un montón de gente que escucha folclore. Y eso está bueno y Maturana también humildemente indaga en, en esas cosas con un guayno como en Sendamonó, no, que está Fernando Barragán, que además de ser un amigo eh, es un músico tremendo y, y, y nos pone re orgulloso tenerlo en el disco. Así que, que y, y más allá de lo que es música también nos preocupamos mucho por la letra. Recién estábamos escuchando en la orilla, ¿viste? Y vos decís tierra, amor y libertad y es así, Maturana es tierra, amor y libertad y, y, y somos eso ¿me entendés? Eh, escuchás testigos y habla de desaparecidos y somos eso o sea, no es que yo le iba hay una nota que se en el suplemento nuevo de Página 12 y el título es eh, vendemos lo que somos uh -huh. y es tal cual, es la mejor definición de Maturana, es vendemos lo que somos ¿me entendés? no decimos tierra, sí. amor y libertad y bueno, buenas noches, muchas gracias, lo que También lo pensamos, y a veces viene gente y te pone en el Facebook eh, Tierra, amor y libertad, o, o te pone frases, suena era como una consigna también, o te pone, pone los... frases de artificios, que se yo, cara de los medios, o gente te pone encendámonos, no". claro. y, y, bueno. y eso está bueno, porque sí, de repente no es solamente música. una clave de candón, me viste, que es, es ritmo y bueno, te mueves un poquito traspasa Pasa lo que es la música. Está, no está bueno, buena. porque la gente le empieza a dar bola a la letra, viste, y. y Y es a lo que apuntamos también, o sea, sinceramente si fuera una letra, sí, mi novia me dejó, mi chica me dejó, sí. eh, nos no digamos otra cosa, sinceramente. No, no, me, no me interesa transmitir el mensaje. Y me parece que es hora que nos pongamos todos un poquito en, en responsables de eso, ¿entendés? Sí. Que saquemos el disfraz. No, ah, eh. y que pensemos a, a darle algo a la gente que pueda pensar, ¿viste? Es importante también eso, pero está, está, está buenísimo. Los queremos escuchar sí. para poder entender esto que hablamos o que entiendan los que están escuchando Peñino la CT. qué bueno que vinieron con la guitarra nos sí. sorprendieron bueno, vamos a foganear algo dale ahora que una de las arengas de Maturana es arenga justamente para que vuelva el carnaval y bueno ahora teóricamente vuelve el carnaval así que vamos a, a cantar a eso que vuelva entonces vamos a la arenga para Se enterar para bailar hasta que suebra. Está bueno. Acá hay una garrafa en la foto, <risa> atrás, atrás de la canción, en el claro, librito. el librito, Arengo con una garrafa. Quieren prender el fútbol, desde el nombre, todo. Eh. Tal cual. Quieren que se levante la gente en los recitales, o por lo menos se vaya con, algo, con algunas ganas, ¿no? De... Baila, baila, sí. ¿eh? tenemos grupete. D decía otra cosa, levantarse a otras cosas, ¿no? Que la banda despierte algo que hay dentro de las cabezas de cada uno. Sí, ¿no? chufo. bueno, como están los clubes, sí, enchufarse, digo, plus. también es el parte del encenderse, parte con, con lo que uno hace, con lo que uno hace. Y para el Roxy, qué, qué tiene preparado? temas nuevos y van a hacer un repaso, un... De encendamos Nos, todo entero. ¿Cuántos temas van a hacer más o menos? Sí, vamos a hacer, no vamos a hacer todo lo de encendamos, no, porque queremos tocar más temas nuevos. No, pero... <risa> Se aburrirán. No, vale, no, pero vamos a tratar de hacer sí, casi todos los temas del disco y algunos temas nuevos y va a haber invitados. Ya te lo sabés los temas nuevos, sí, tocás ¿los tocas? Sí. sí, sí. Bueno, tomar sí, uno a... hoy... nada no. Sí, podemos tocar. ¿Sí? ¿no? Podemos tocar un inédito para... Uy, qué bueno. Alegre la azotea. ¿Sí? A un vivo. ¿Por qué no? Puede ser. Y... No, y, y... Y va a haber invitados y no sé, alguna sorpresa más, no sé. Va a haber... Sí, va a haber invitados. A chicas, pernés, ¿qué va a haber? El Roxy Live es el que llega sí, a Ferné usa la perra. Vamos a perder bar, es verdad. Vamos a ver. Hay, hay Ferdé no, y Nenas. Ferré y nenas. Hay ferné, nenas. Ferné, nenas. Sí, sí, el sí, Roxy no, Live es el que tiene dos ambientes, ¿no? Primero una entrada y después pasando una puerta claro. está el escenario, ¿no? Claro. Ah, está bueno es ese el, lugar. El, es el que está. El, no se todos se llama, invitados. Roxy Live Bar, Niceto B y Humble, justo lo ves. A unos metros lo ves Niseto Club. Y sigue justamente. Justamente Súper contentos de haber llegado al Roxy Va a estar buenísimo la fecha Va a haber un montón de invitados Me mata lo que escribió Cristian Vital En la nota que mencionaste vos de Página 12 Hay un párrafo que dice Lo que dice Maturana es también poemas de Juan Gelman Musicalizados en una onda entre Rock progresivo de los 70 Y Chacarera, me dice. <risa> <risa> buenísimo No, no, la verdad es que esa nota que hizo Cristian Primero un saludo a Cristian Vital La verdad que um, Un fenómeno, fenómeno sí. se recopó Tiene toda la onda Y la nota cuando la leímos quedó buenísima, así que estamos súper agradecidos. Bueno, Gelma eh, es un poema de Gelma, eh, en realidad el tema, ah, es, el no, tema. El, el poema es mi Buenos Aires querido, como el tema de Gardel, uh -huh. y nosotros hicimos una mezcla rarísima de ese poema. Pero bueno, vamos a ver si está en el segundo disco, estamos eh, viendo si nos dan el permiso. ¿no? ¿Qué mezclaron? ¿Parte de la letra? No, la letra es la letra del poema. Sí. Le pusimos música, y claro, como que al final. Eh, el poema dice que hay que aprender a asistir, a, veces a quedarse no como que se pudre todo y se mezcla como, el, ¿Cómo es el como una chacarera con, <risa> con un rock medio así, el proceso de pedir paso. el permiso para hacer el tema, ¿cómo, cómo es? Y, y ese... yo... Eh, estamos abriguando la hora, claro, o sea, también yo soy socio de Sadeik y claro. entonces está todo bien, pero como es un poema de Gelman, yo siempre los temas eran míos eh, me tiene que dar permiso, Germán, porque el tema está vivo Es medio ortiva, Germán, te aviso, ¿eh? No, no es. Creo. Sí, sí, yo te digo que ¿Sí? algo conozco, es, es medio ortiva. Sí. Pero igual, quizás para ponerle no? música. Ver, si se ponen ortiva ahora veremos otra canción. No, no, sinceramente, te lo digo. Buenas no noches muchas gracias. Gracias, Germán. Pero, pues. Sí. Todo es posible. Claro, sí. ah, con ganas, hay que sí, Claro, te haremos uno para la mayonesa. <ríe> no creo, no creo. No, no, no. Bueno, le deseamos mucha suerte en el próximo vamos a tratar de estar. ¿Qué fecha vale. es? Es el sábado 23, a las 20 horas. Sábado 23, 20 horas, van a estar abriendo el show los chicos amigos de Huestes de Baco. Gran banda, grandes, grandes amigos, así que va, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Nosotros vamos a estar tocando un montón de temas, temas nuevos, adelantando temas que no tocamos. Eh, Algunos que no tocamos hace mucho y otros que son nuevos también, así que súper contentos. Y después, bueno, todas las seguidillas de, de fechas que vienen... Eh, otra vez Teatro Colegiales con la Perra, Teatro Verdi con los amigos de Éxodo de eh, Vamos a Temperley con Arbolito en diciembre y después cerramos en Lanús. Sí, ¿Cómo, cómo, cómo, está, cre sí, la, ¿cómo cerramos está creciendo el, eh, cerramos el, Lanús. el ambiente ¿no? de, de la música latinoamericana en la Argentina? Sí, ojalá. Yo lo veo yo, <risa> lo veo, yo la verdad lo veo. Ojalá, ojalá. De mi percepción. ojalá. Sí, ojalá. Sí. Lo importante es que a todos nos vaya bien. Si no vas bien a todos... Va a estar buenísimo, ¿entendés? Chicos, ¿cumplen lo prometido? Un bueno, tema inédito para. exclusivo. Ex ex ex exclusivo. exclusivo para el peligro en la azotea. un tema nuevo Pi para el Pi segundo. ponele. ahí ve la marca, ponele por favor. el peligro en la azotea. ahí está la marca. muchas gracias Tonga y gracias Mariano. gracias a ustedes por invitarnos y nos subamos el sábado que viene. la luna está girando. Hay una señal, vooruit, voy a vooruit, vooruit, mientras vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, Vooruit, vooruit, voy a entrar en mientras soñamos lo no que deseamos vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, voy vooruit, vooruit, vooruit, vooruit, bien No te puede causar ningún daño. Janis Jopre. Peligro, peligro está en el aire. Entrevistando a Pepe Le Poo. Suena un rock and roll en la azotea. Viernes esperando un golpe de suerte. Eh, me voy al baño. Peligro en la azotea de Facebook, Twitter y lo que en, en el más de la web. Peligro en la azotea 2010 tercera temporada, en Conexión Abierta, Radio por Internet. Peligro en la azotea 2010 www.peligrolaazotea.com.ar Y después de una semana llena de música, nada mejor que seguir de largo el fin de semana. Para hoy, sábado 16 de octubre, va a estar Rata Blanca en el Teatro de Flores, Rivadavia 7806, a las 7 de la tarde. Morbo Mambo, Prieto, viaja al cosmos con Mariano y la patrulla espacial en plasma, piedras 1856 a las 10. Andrés Calamaro en el Pilsen Rock 2010, esto es Cruzando el Río, en Montevideo, Uruguay. Non Palidez en el Teatro Colonial 1341 de Llaneda a las 8 de la noche. Y para mañana, domingo 17, Gonguana en la Trastienda Club Balcarce 460, la banda de Reyes de Chile a las 21. Tierra de Fuego, en el Marqués, Escalabrino Ortiz, 666, a las 7 y media de la tarde. Y Dred Maray, en el Club Esportivo Escobar, Colón, 533, a las 9 de la noche. Para el lunes, la bomba de tiempo, en el Conex, Sarmiento, 3131 a 31, las 19. Y para el martes, te estirás un poquito, bomba estéreo, en la Trastienda Club. Y si querés, el miércoles me lo marcaron, lo tengo que decir. El Supply, en el Teatro Gran Rex. Corrientes 857 a las 21.30 y por supuesto hoy a partir de las 15 horas en Costanera Sur, Sur en el Pepsi Music, el día del Reggae. Avicinians, Los Cafes, Dread Marais, Gonguana, Cameleva, Dancing Mood, Reading, Mensajeros Reggae, Azteca Trup, Azteca Tupro, Holy Pivi. Y cerrando lo que estamos escuchando. Avicinians. Ahí voy a estar yo dando vueltas. Peligro en la azotea 2010. Amarillo de cuarteles, el sol se dibuja inocente acá abajo, alumbra la figura que viene a sentarse. En Una piel de judas un punto en la esquina, con ojos de ceniza, espera los cuatro caídos del cartre que paran con él, de madrugar amores verso y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez, y a Polishar un rato. Se despierto antes de las wil. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en wat banco que hay en la wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet niet wat ik La miseria staat, la miseria está la cara que espera una caricia en la piel de negro a veces te ayuda y otras te hace bien de la vida dijo basta para mí hand? rebelde no me ganes a mina Wat is er aan de hand? de miel la peste de la noche la er de tarde La mejor como un hombre solo y que fumando ya no espera amarte Corazones sucios de humedad que dejó la ciudad cuando el día decayó Caras con las letras de un cartel Ser primero en la lista de los quemados Me da sin trofeos no te hará campeón Pues solo pienso que paso por Me da sin trofeos no te hará I'm not the only le pasaba el bordo haciendo medallita Medallita del último disco del bordo También un clásico de los tipitos, Basta para mí sí. Y pasó la agenda, varias opciones para salir esta noche Lo más importante sí. mañana el Pepsi Día Rey Y hoy se dio un evento bastante particular en uno de los bancos eh, de las ciudades Fue tan particular que en un momento recibo un llamado de quien está acá con nosotros y me dice 43 mil pesos por un papel ¿Y sonó el martillito? Hizo 43 mil ¿Lo compraron? No, en realidad fue mucho más. Ah, bueno. Fue, terminó en 50.500, 50, 50, perdón. Y fue el... Digamos, el lote que había dicho por aquí, el 106. Tanto no me acuerdo, ¿no? Pero es, eh, digamos, bueno. Acá el lote 106 dice que era el dibujo original de John Lennon sobre la hoja de Apple Corps Hecho en 1968 y... Este, según me contaba justamente el jefe de martilleros, quien estuvo a cargo de martillar, digamos, de sí. decir, pa, vendido, eh, quien, quien es Ricardo Vitaliti, eh, que después lo vamos a escuchar unas palabras. Digo que el, el precio base era 45.000, se esperaba más, se podría llegar a vender en 100.000 y se terminó vendiendo en 50.500. O sea, acá el, el, quizás superaron lo que valían, el doble, ¿no? Claro, pero este se esperaba que, saliera, que se vendiera en 100.000 mil, se terminó vendiendo en 50.500, apenas 4.500 pesos más de lo que salía ¿Y qué fue lo, lo más caro que se vendió? El, el, lote, el lote mejor vendido el lote, y el lote que se esperaba que era el 134, el bajo Conrad Hofner Style, utilizado y autografiado por Paul McCartney wow. Exhibidor de madera y acrílico con certificado 50.000 50 pesos de precio base, ¿a cuánto se vendió? A ver 230.000 treinta mil ciento mil mil claro y una puja una puja que fue eso eso cómo es el momento de, de una subasta por algún objeto de los Beatles el contexto la gente qué qué, claro. había? ¿Qué, qué por ocurre? ejemplo es un contexto medio raro por ejemplo te puede pasar que de, te dicen 16.000, mil 18.000, mil 18. mil mil y así ponele que yo 26.000, mil veintisiete mil 28.000, y el otro dice 32.000, entonces bueno, ahí te quedas. Hay, hay silencios, hay, Un, cuando uno hay, se juega, cambia todo. Claro, y acá en el, en el bajo fue, eh, digamos, una cosa medio extraña, porque fue, acá se avanzaba, al principio se empezó medio tímido, 50.000, 55, 60, 65, y ya por el 90 ya empezó más grosso, 90, 100, no me acuerdo bien, pero era, creo que fue 80, 100, se pasó ahí. ¿El bajo sí? 110, 110 oh, 115. Y ahí no. estaba la adrenalina, estaba... Oh, pará! Esto se vende... Y encima... Y, y encima, autogra en y más encima más. autografiado por, por Paul también. Y utilizado. Es. Sí, sí, bueno, y además autografiado todo. ¿Un departamento o el bajo de, de tu bajista preferido? ¿Quién lo hace? compró? No se dice. el le, que levantó la mano? No tenés idea ni quién es. No, no. Pero viste, ¿quién no. dijo ¿quién dijo? 140? Sí. ¿Quién? ¿Eran todos empresarios? ¿Cómo era el contexto? ¿La gente? ¿Había curiosos que iban solo a mirar? ¿O eran todos, toda gente que iba a comprar que iba a apostar? Y sí, estaba, sí, estaba, digamos, el. el había varios, varios perfiles. El, el que levantaba la mano y decía, sí, yo pongo, eh, sí, un, ¿cuánto es? 6.000, 6.000, 7.000. Y estaba, estaba el que lo decía, estaba el que levantaba la mano, estaba el que apenas se animaba a tirar un 500, si no un 1.000 más. Sí. Eh, y después, este sí. Nadie jugó al 25, por ejemplo, pesos más, o, 20, o 30 pesos, 2 pesos. Había, que ¿Había alguien en un ratatuilo. De ya decía uno, eh, se agarraba y, y se decía, no, no 100, no. 500. Claro, que joda, verdad. No, no, no, ya sí. un 500 era frente al precio exorbitante, exorbitante que se prestaba. Molesto, molesto era. Era, claro, era un poco más. 100, y bueno. Eh, Para las fotos, yo sé que eh, se subastaban fotos. Del álbum blanco. Bueno, el álbum blanco fue justamente el lote 22. ¿sí? Vamos a dar la descripción. ¿Cuántos ¿cu lotes son? Para tener un papel. 144. A ah, la mierda. 144 y otro dato no menor que justamente causó también aceptación, eh, asombro, fue que los últimos 5 lotes, ¿sí? los 4 Beatles representados en muñeco más uh -huh. el Rolls Royce, imitación, sí. no se vendieron. No. ...y fueron la atracción turística... ...pero después lo va a explicar Ricardo Vitaliti... ...en la invitamos vamos a escuchar... ...fue la atracción turística... ...no hubo persona que no se sacase una foto con ¿Qué? él ...fueron las únicas cinco cosas que no se vendieron... claro no se vendieron... ...por ahí por timidez... ...quizás por el tamaño... ...no se sabe... ...pero bueno, cuando estamos vendiendo ...22... ...precio base... ...40 mil pesos... Era la tapa con la que, se, la que se, digamos, se promocionó. Las cuatro fotografías de los Beatles. Estoy leyendo acá cuando se venía digo, uy. Originales con imágenes de Paul McCartney, John Harrison, John Lennon y Ringo Starr. Confirma original de los mismos. Portal el famoso álbum blanco. Noviembre 1978, 40 de 1968. 40.000 pesos base. de base. 130.000. Sí. Se triplicó casi. Exactamente. Bueno, eh. Yo hablé y me mandé a hablar y no, no, no, la gente no sabe nada. Convocamos que Lautaro Rasti, quien fue representando películas, Sotea habrá apostado, borrado, ha chutido un hombre 20, 30, algo. Dijiste, quizás fue luqueado para ese estilo, estaba con un traje y sí. me parece que algún precio tiró un 100 por lo menos claro, yo sí. me hubiese tenido, yo hubiese tenido el honor de decir 100 por acá por lo menos claro, dijeron 110 y ya claro, perdiste, no llegaba. por lo menos bueno, puedo decir que esta subasta se realizó en el auditorio de Santa María de los Buenos Aires, que fue en el tercer piso del Banco Ciudad eh, y, y digamos todos los, los, los, los objetos eran pro, propiedad del coleccionista Ricardo Blisnuk, ustedes dicen coleccionista Ricardo Blisnuk y Irán un coleccionista. Sí. No, es el representante argentino récord Guinness por tener en Sudamérica la mayor colección de los Beatles. Ah, yo pensé que era Vadía. No. <risa> lo que lo presentó ah. y ah. Ricardo Vita el jefe de martilleros del Banco Ciudad fue el que eh, fue el que digamos lo Lo, digamos, el encargado de las ventas ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hablaste con el martillero? Tengo dudas sobre esa conversación ¿Qué, qué te contó el martillero? Bueno, eh, primero en este, en este primer fragmento vamos a escuchar lo que sorprendió digamos y lo que no, no se calculó o sea, lo, no digamos decepcionó pero se tenía una expectativa y no se cumplió Subasta, mi mío A ver, lo que se esperaba era que se venda al 100% de 144 piezas creo que quedaron algo de 20 no es tanto Pero bueno, la idea era vender todo. Y después, lo que más trepó fue lo que se esperaba, que era el bajo que utilizara y firmara Paul McCartney, que se vendió en 140.000, que en algún momento alguien me preguntó y dije, no sé si lo iba a vender en base o en 140.000, eh, o en 200.000, porque es algo muy puntual, y se vendió en 140 Y algo que también se sabía que se iba a pagar bien, eh, o se presumía que se iba a pagar bien, era eh, lo que se utilizó como tapa de catálogo que era la foto de los cuatro Beatles que se utilizó para el álbum blanco que estaba firmada por cada uno de ellos que se vendió también en algo de mil no sé, o algo así no recuerdo bien puntualmente el precio pero subió bastante y lo que me sorprendió menos que pensé que se iba a vender en más era el dibujo de John Lennon que tenía mil pesos de base eh, porque era realmente un trabajo artístico y se suponía que iba a pasar los mil. Y quedó en 55.500, una cosa así. Claro, como también <coughs> llamó la atención, la sí. poca atención en los últimos cinco lotes, que eran los cuatro Beatles y el Rolls Royce. Si sí, el, el Rolls Royce, si vos te pones a pensar lo espacioso que es, eh, es inobjetable que tenés que tener el lugar ideal para ponerlo. Ahora, el. el los muñecos independientes de cada uno de ellos también tenés que tener lugar pero bueno por ahí lo podés conseguir con más facilidad lo que pasa es que yo comenté por eso me sorprendí yo pensé que se iban a vender porque fueron como el símbolo de la subasta y yo lo comenté mientras lo intentaba vender todo el mundo no hubo nadie que no viniese a ver la muestra que no gustara de la misma que no quisiera sacarse una foto eh, mezclado con los cuatro muñecos de los Beatles que estaban como recibiendo al público en la recepción de la sala y bueno realmente o sea, me sorprendió y me dio como penita que eso que era un símbolo del remate no se vendiera pero bueno, lo demás estaba dentro de lo, de lo calculado a ver, el sí. dinero que se hizo este muchacho, el, el que poseía todos los objetos de los Beatles se hizo millonario ¿no? se calculaba, claro ¿por qué quiso reventar todo? no sé ¿eh? ¿Me se calculaba un... que iban a recaudar entre 2 millones y bueno, ¿y cuánto recaudaron al final? Y se vendieron, digamos, eh, recaudar un poquitito menos. Es la, que la cifra exactamente. exactamente ocho, yo Antes, cuando, cuando dijeron de esta noticia de que se iban a subastar productos de los Beatles acá en Argentina, lo que me pareció raro es que no los hayan llevado a otra parte del mundo para realmente sacarle un rédito bastante más abultado. Pero acá en Argentina, ahí me, me causaba mucha duda eh, si realmente se iban a vender a un precio alto o no. Ya, eh, para mí superó las expectativas y vendieron demasiado acá en nuestro país. No pensé que iba a haber gente que iba... A poner tanta plata por productos de los Beatles acá en nuestro país. Supongo que alguien viajó también, ¿eh? Claro, sí. Además convengamos que los Beatles, si bien no vinieron nunca a la Argentina, es una de las bandas que más seguidores tiene en este país. Tanto jóvenes como, sí. eh, como gente, digamos, eh, ya de, de, de su época, ¿no? Y se apostó un poco a eso. Que como tiene muchos seguidores, se creyó que, que digamos, se pensó que los seguidores... Lo, la cantidad de sí. seguidores iba a ser una gran convocatoria. ¿Había extranjeros acá eh, en la subasta? No, ¿no? Yo no llegué a escuchar ningún idioma extraño, pero sí había gente con su look, viste, bien blanquito y, y típico europeo, viste, que vos decís, este sí. argentino no es, por más que ah, haya... el español el argentino no es. Y había también subastas, había gente por teléfono, llamando. El ambiente era, claro, era, ¿era todo el tiempo alguien gritando o era muy claro, tranquilo. ¿no? Todas butacas hacia arriba. Sí. De, por un, más adelante estaban generalmente los que más compraban, digamos. Eh, y la venta telefónica estaba en un, digamos, un, un extremo derecho arriba. Y se veía un, un stand que decía venta telefónica. Había <risas> una persona que agarraba el teléfono así. Y cada tanto, en una subasta, cada tanto en una parte de la subasta de agarraba decía Yo llama de Washington. 20.000, 24.000 venta telefónica. Y vos decís quién fue. <risa> Parece un ¿quién fue? una descripción del hipódromo. Claro, sí. mal. ¿Y los objetos se podían ver ahí? O... Sí, sí, sí, estaban expuestos? todos era con, una, eh, con un stand rotativo. Eh, digamos, donde iban intercambiándose las piezas, aparecía una, de repente aparecía la otra. Y algunas eran, digamos, traídas por un stand aparte, como por ejemplo el bajo. Claro, el bajo era. O las guitarras de, como la de Paul McCartney. Y bueno. No te fuiste a nada de ahí. Claro. No te llegar, bueno, sí, ya no nada. Sí, en Esmeralda, en la calle Esmeralda, sí. Esmeralda. Toda la subasta, mismo, si y bueno, eh, aquí me extraje el DVD con. Con lo de. con todo, sí, digamos. Las las imágenes, los bien. lotes, las imágenes musicalizadas con los temas sí, de los Me mismos, da una ¿no? gana de tener alguna sí, del bajo o la guitarra. Está, está, está, está firmado por Ringo. Sí, la tiene alguien, Paul, la guitarra, sí John, Qué guay, bueno, Que se pudo comprar algo de eso, ¿eh? A 140 mil pesos. La verdad que sí, y tengo además un, unos segunditos más de Ricardo Vitaliti, en donde hablaba de lo que fue el remate. No y, te lo martillo el, cabeza, y lo martilló la cabeza. Lo presentó Y sí, un poco sí, porque era ocho mil, ocho mil, ocho mil, ¿Eso 8, es martillar? ¿Es cierto o es solo de películas? ¿Pasa? No, sí, sí, se escuchaba tac, tac, pum. Y eh, me leo, pero acá estaba, no era una, dos, tres, no, acá una, dos, y ponía un poquitito suspenso como... Y bueno, vamos a la entrevista. Vendida, vendida la entrevista. Bueno, ¿no? Vamos, vamos, marche, marche. Al, al público o comprador. No, no se vende nada esa entrevista, bah, no, esa no. entrevista volvió, volvió fallada Sí, sí, sí, sí. No, no, no, no hay dinero, sí. nadie quiso apostar, nadie quiso comprarla ah, Hubo muchas sí. chequeras ahí para poder llevarse hoy mismo los productos, ah, los. Sí Cosa de Los Beatles Gracias, Lauti La verdad que muy interesante, nos describiste todo muy bien como siempre ¿Alguna Ajá. cosita más que quieras arrojar? ¿Un dato? Eh, ah, algo me olvidé, sí, me olvidé Que la subasta fue de Los Beatles Pero no solo de los Beatles Cuando no, no se me entienda Gardel. Pero hubo, eh, por ejemplo, tapas de portadas Autografiadas o fotos también Autografiadas con los Rolling Stones oh. Con esa formación histórica con Brian Jones Con sí. Sting también, ¿no? Hubo también de Sting ¿Qué pasa que todo el mundo se quiere desprender de De eso? Franz Zappa y de Kiss De Kiss, una guitarra autografiada no. Por la, la de época el hard de Bruce no. Pullick La del Harrock, me parece que es no. Una acústica era Es que en algún momento te das cuenta que todas estas cosas a la tumba no te las vas a poder llevar y bueno sí. te las tenés que... mejor un que. y la gastamos me da, me da cosa igual da. eh. y esos gracias no querés? quiero arroba lauten en twitter Perfecto. lo pueden encontrar subasta, vitel, trajeado y todo me parece que trajo algo escondido en alguna en la camisa <risa> o no sabemos por dónde 11 o 12, 1 menos 10, no, ya tengo cambiado todos los horarios. Ya estamos en sábado, señores. Queda un poco más de peligro la azotea. Un poco más de música, en este caso, cargo de Suicidal Tendencies. Dale. Eso choc, choc, choc. es lo que yo estaba pensando, acaba. Un poco de rock. ¿Qué pasa? No, señores, eso full técnico le traje no saben, y es? con el... ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién, habla? ¿Quién habla? ¿Quién te está llamando? Te perdés no? todos los contactos del celular y de igual sí. ahora tengo algún un nuevo entretenimiento. Sí, Me va llegando los eres... mensajes y yo tengo que ¿Quién decir... Sos? ¿Quién es? Claro. Hola, animal. Hoy salgo, ¿eh? ¿Sabés que si haces algo? Contá son? conmigo. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Ah. necesito un niño <risa> mensaje. No, ¿Quién será no, este? Pero ese es un papá. Sí, no ver, sé. No te es. conoce. Ese seguro que se equivocó. Se equivocó de persona. Sí, sí. Como siempre quedaron cosas afuera, todavía no, no le dijimos nada a Paul McCartney por los precios de las entradas, no, ni no, el viernes pasado, mucho, ni este. Mucho dinero, así que... Lo dejamos para el viernes que viene. Si hay un 2 por 1 del Club La Nación estaría bien, no creo que, que pueda llegar a pasar, pero sí. vamos a intentar financiar una entrada para ir a Paul, ¿eh? Después también quedó afuera... Yo no la pago. Morbo sí. y Mambo. Íbamos a estar hablando con los chicos de esta banda que iban a estar tocando completo viajar como con Mariano en la Patrulla Espacial mañana. Fecha indie sí. rock. ¿Dónde es? ¿En Plasma? Sí, en ahí en si que quieras entre Pinoquieto y, sí, y... Casi, casi Martín García, una buena ahí Clarín que está ahí, no hay un cartel en diagonal casi, lo va a tocar, plasma está ahí, un sí. espacio de rock independiente pequeño, lindo acogedor para el rock Bueno, así que quedaron un par de cositas afuera, pero bueno, el viernes que viene, de 23 a 1, como siempre, nos reencontramos acá en el aire de Conexión Abierta, esto es peligro en la azotea. Gracias a Sabrina Sarmiento, Rama, como le decimos a Ramiro gracias. Lorenzo, y a la Rasti, Rastia, Facundo también, la Operación Técnica, y a todos ustedes, y a nosotros también. ¿Algo para decir? Julia. Eh, mañana nos vemos en el Pepsi Music. Y ah, si no nos vemos... Vas a ir a mudar la cabecita y las piernas. Y la cola. Bueno. Nos vamos con Kim Crisson. Chao, gracias. Hasta luego.